Ante el incremento de la feminización de la pandemia en el Estado de México, la organización no gubernamental que desde 1981 trabaja en los temas de sexualidad, prevención de las infecciones de transmisión sexual y VIH-Sida, Colectivo Sol, ha implementado un modelo estratégico y divertido para la prevención del VIH, la condomíbila. Este proyecto nace a partir de la falta de información que las mujeres tienen respecto a la prevención del VIH-Sida. A decir de la representante de Colectivo Sol, el objetivo general de la condomíbila es promover la salud sexual, reproductiva, los derechos de las y las jóvenes、eh, enfocados a mujeres, amas de casa, a mujeres jóvenes y a todas las mujeres que se nos quieran acercar. La estrategia que tenemos es la educación entre pares, ya que así las mujeres pueden acercarse sin miedos. Actualmente están trabajando los municipios de Nezahualcoyo, Chalco, Chimalhuacán y Acatepec del Estado de México. Hasta diciembre del 2007 se distribuyeron 6.000 condones masculinos y 1.000 condones femeninos, informó Miriam González de Radio Simar.